¿Todo bien? Todo bien. Este, casi no te dejan de entrar. ¿eh? No, no me, no me querían no de entrar. La barba, ahí, ahí, claro, la barba. Bueno, ¿cómo estás? ¿Contento con la final? Sí, muy muy muy contento. La verdad que felices, estamos todos, eh, no solo yo, sino todo el plantel, el cuerpo técnico, eh, la gente en Comodoro, estamos eh, en una sensación de que nosotros no nos soñamos antes de empezar la temporada, eh, y estos jugadores, este cuerpo técnico, nos, no, no, nos llevaron la ilusión de de poder estar presentes acá en, un, en una final, que para nosotros era eh, hace tiempo inalcanzable y que hoy eh, nos encontramos acá disfrutándola, sobre todo. Hablando con el máximo responsable del básquetbol de gimnasia, Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, bueno, ya vimos bastante gente de Comodoro que vino a ver el partido. Sí, este, anoche en el avión viajamos eh, un montón y están viniendo de Buenos Aires eh, un par de colectivos con los chicos que están estudiando en, en Buenos Aires, así que va a haber eh, algún marco de, de público de Comodoro, que estamos lejos a ver y en Comodoro también va a haber un marco lindo de gente de Quimsa, de, de Santiago del Estero, que van a estar trayendo más de 120 personas también, así que eh, coordinando entre las dos dirigencias como para que, que, que, que todos puedan estar acá adentro que disfrutar el momento, que esto se para ellos se hace para la gente, para que lo disfrute el público eh, y es muy lindo que se hagan tantos kilómetros que el Comodoro que de Santiago del Estero, está a casi 4.000 kilómetros y la gente lo está haciendo en auto, hay gente que está viajando en ese momento en auto, en colectivo. Eh, a mí me pone una pinta de gallina. ¿Y qué te parece? Qué te parece Bueno, y por ahí llegaron a la final, capaz que no, no pensaban tan rápido, ¿no? Sí, en, sin duda, nosotros eh, habíamos eh, tratado de proyectar esto con Gonzalo para eh, lograr mejor la temporada año pasado, que había sido muy buena, pero que teníamos como objetivo llegar a una Copa Internacional. Eh, bueno, como se dieron las la, la circunstancias de un equipo... Eh, como el nuestro que, que empezó a levantar eh, digamos, fue muy, muy de menos a más eh, y, y la verdad que fueron dando algunas cuestiones que, que nos eh, sorprendieron con esto, eh, cuando alguno ya empezó a ver el nivel de juego del equipo empezó a soñar, eh, no, no te voy a mentir cuando empezamos con claro. los periodos, eh, y vimos como estaban los muchachos, que estaban con la cabeza fuerte, que realmente en mi punto de vista eh, un básquet muy lindo, eh, como hacía tiempo no salió en la liga eh, y es Todo eso del trabajo de, primero, del de mejor técnico de Daría, que es García, y segundo, de, de un gran cuerpo de jugadores, ¿no? No, no te quedó nada, porque, no te quedó supone como número uno. Sí, a ver, este, como ese... Este... Lo es lo mejor. Dice un amigo en común, y seguro mira los números de, de, de F.A.G.R. Y, y realmente son sorprendentes. Me gusta que tengo, yo soy un defensor a muerte, y se lo dije a ellos hace un tiempo... Este, que ellos se tienen que dar cuenta que son son un gran equipo, que son gran grupo de jugadores después, bueno, a veces uno gana y uno pierde el deporte, es así pero eh, si nosotros mismos nos no, no damos cuenta de lo que tenemos eh, creo que podemos hacer grandes cosas siempre con mucha humildad, como lo caracteriza a ellos, con, con mucha este, tranquilidad al momento de llegar las cosas adelante, pero sí digo lo que tienen que sea, que el, amigo no, Gonzalo, claro. no. el amigo Gonzalo es un gran entrenador a nosotros desde desde todo punto de vista, no, no solamente desde punto de vista de juego, sino como persona es un ser que nos da mucha armonía y tranquilidad para poder trabajar, a los jugadores le da mucha tranquilidad también, como un muy lindo grupo entre ellos, de, de seres humanos eh, formidables con una responsabilidad muy importante con la ciudad, se han identificado mucho con, con la gente, haciendo mucha acción social en Comodoro, pero haciéndolo sentidamente no por una cuestión de obligación eh, así que yo estoy orgulloso de, de, de eso, estoy orgulloso de pero que hemos podido armar y, y me emociona este poder eh, haber logrado eso después de tantos años de estar trabajando en el club, de haber encontrado un grupo de gente tan tan linda como eso. ¿no? Un club que está ya saneado, un club que ha progresado en lo, lo que es infraestructura, lo hemos visto cuando fuimos a Comodoro, este con el gimnasio que tenía al lado de, de, de, de Juan Simples sus fundadores, la obra nueva, este con un proyecto ya con, con jugadores con contrato por la temporada que viene, vale decir... Eh, Todo tiene que ver con, con el buen momento de un equipo, ¿no? Sí, es, es cierto que cuando uno trabaja, digamos, con una cierta tranquilidad y cada uno ocupa su rol, eh, las cosas salen mejor, digamos. No, no, no tiene garantizado el acto deportivo, pero sí ayuda muchísimo. Eh, nosotros mucho tiempo estuvimos a los tumbazos, y también, eh, dirigencialmente hablando, eh, y bueno, y, y, y deportivamente también estamos a los tumbazos. parece es que tiene que ver una cosa con la otra? Sí, sin duda que, que cuando uno está... Eh, en la cabeza el resto también funciona bien y bueno, nosotros hoy hemos logrado, gracias a un apoyo muy importante que es Grupo Indalo y un montón de empresas de Comodoro, el gobierno provincial el gobierno municipal, eh, darnos un abrazo muy fuerte a partir de ahí eh, lograr eh, tener esta tranquilidad, nosotros eh, estos días estuvimos hablando mucho entre nosotros recordando viejas épocas y, y, y para nosotros es un orgullo que un grupo como, como Grupo Indalo que que pensó a nosotros, que confió en esta diligencia para invertir y para para llevar adelante un proyecto que, que lo tiene como un orgullo de la ciudad, porque ellos son de Comodoro también y querían apostar fuertemente eh, a un proyecto deportivo serio, eh, que hacen confiado en nosotros, para nosotros es muy importante y tratamos responderle de esta manera. ¿no? Una dirigencia joven también. Y acá lo ves, están todos, todos pibes, parece un jardín mi infante. <risa> Me recuerda que como jardín mi <risa> Bueno, viste, en algún momento como que este, nos ponemos serio. <risa> bueno, ¿serie larga serie corta? Ah, yo creo que sea una serie larga, ojalá, ojalá, ojalá, creo que Kimsa es un equipo formidable, con cantidad de jugadores que que realmente ellos son los favoritos, sin ninguna duda, este pero bueno, nosotros con mucha humildad y con mucha tranquilidad venimos a ver qué, qué nos hace. Juan bueno, gracias y disfruta de la final y a sufrirla. Sí, a sufrir como todos los para, para mí, pero la verdad es que vos por estar acá, por siempre estar eh, hablando de gimnasia, acordándote de nosotros estamos tan lejos, eh, así que... No, nosotros estamos tan lejos. Bueno, estamos estamos todos lejos, ¿no? Pero, pero es muy lindo cuando nos encontramos porque la pasamos bien. Dale, gracias, no un abrazo. Ahí está, Juan Pablo Luz, el máximo responsable. Eh, es increíble la, la energía que hay en el, en, en el estadio, es increíble, ¿eh? Que parte de uno y de, y de otro, los jugadores, los, el, cuerpo, el cuerpo técnico, la gente que no para de hacer cola y que está acá este tratando de adquirir su entrada, las pocas que quedan para, para esta gran final que, que vamos a tener entre...